A Yelén Silvestre, que ella trabaja aquí y es una de las personas que realiza eh, el recorrido que se hace por los distintos museos que funcionan aquí en la Manzana Histórica, así que vamos a saludarla. Buenos días, A Yelén. Buenos días, muchas gracias por venir. Bueno, contanos un poquito cómo está funcionando aquí eh, el museo. El museo funciona de martes a domingo, eh, de martes a viernes, de 9 a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche y sábados y domingos de 5 a 9 de la noche. El único día de descanso que tenemos es el lunes, ese día están cerrados los museos. Bien, eh, están realizando visitas, eh, recorridos, digamos, eh, guiados, pero además también la gente puede acercarse a, a, a verlos, ¿no? Exactamente, pueden acercarse a conocer el Museo Salesiano, que está acá donde estamos nosotros actualmente, al lado está el Museo Gardeliano, eh, a la vuelta está el Museo Tecnológico del Agua y del Suelo y recorrer los patios de la Manzana Histórica. Ese es el, el recorrido que hacemos generalmente. Bueno, eh, contanos un poquito sobre estas visitas guiadas que se realizan. Bueno, acá en el Museo Salesiano puntualmente eh, recorremos lo que, esto funcionó como Vicariato Apostólico de la Patagonia, eh, fundado por los salesianos enviados por Don Bosco, y el Vicario Apostólico era Monseñor Cagliero, que lo hemos escuchado nombrar muchas veces. Eh, eh, acá se trataban todos los asuntos de la Patagonia, en este edificio donde estamos en este momento. La mayor parte de, de lo que vemos es original desde 1897, que es cuando se termina de construir este edificio. Eh, la mayor parte de las pinturas que vamos a ver son pintadas por el padre Juan Aceto y nunca han sido restauradas, excepto unas poquitas. Eh, este edificio además sobrevivió a la inundación de 1899, una inundación muy grande en Viedma, donde se destruyó todo, excepto esta manzana y un edificio que está en la manzana siguiente. Eh, por lo tanto, tiene un valor histórico muy importante y también un valor eh, patrimonial y religioso. Bien. ¿Las visitas tienen horarios? ¿Tienen que realizarse inscripciones previas? No, pueden venir cuando quieran. Eh, el espacio es amplio, por lo tanto, hay capacidad para varias personas. Eh, sí, tenemos un protocolo de ingreso para anotar datos y tomar la temperatura, pero pueden venir en el momento que quieran sin previo aviso y, y realizamos la recorrida. Bien, con respecto a turistas, ¿ha llegado hasta el momento ya eh, algún grupo o algunas eh, personas que, que estén visitando la ciudad? Sí, la verdad que el, los últimos días han llegado muchísimos turistas de, de distintas partes, de Tandil, de Catamarca, de Tierra del Fuego, de Roca, de Santa Fe, muchísimas personas, la verdad que... Estos últimos días han sido de un gran arribo de mucho turistas. Movimiento. Sí, mucho movimiento de turistas y también de residentes. Hay Bien. días que vienen muchos residentes que no, no conocen el museo o no saben que existe. Tal vez hace 30, 40 años que viven acá y desconocen que está el museo y se acercan. Y también tenemos mucho, mucha afluencia de residentes. Bueno, Yelén, recordemos los horarios entonces. Sí, de martes a viernes de 9 a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche y sábados y domingos de 5 a 9 de la noche. Voy a hacer una pregunta que habitualmente eh, años anteriores se había pensado en la noche de los museos. Sí. ¿Está previsto para este, este verano? Ya se realizó una hace poquito. Eh, hay que ver si se realiza otra dentro de poco, pero eh, sí, si, si se llega a hacer una, por supuesto que el museo va a estar presente, como lo estuvo en ocasiones anteriores, y ha sido una, un evento importantísimo. Bien, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir por la visita, y los esperamos cuando quieran. Y acá los, los esperamos con los brazos abiertos.